Nuestra organización es una combinación entre una de tipo horizontal y una vertical, es decir, hay representantes por cuestiones de practicidad y organización dentro del mismo grupo, pero la idea es la libre participación de todos. Por lo tanto, votamos las decisiones e iniciativas que se proponen de cualquier persona.